Bona tarda, quan són les 5 i 3 minuts, obrim el 12è i l'últim interval. Avui tindrem amb nosaltres l'últim Marie Bauder amb Jaume Farrete, l'última últim, lectura d'Ecut de, una història de nosorelles, Peter Sendi, que terminarem l'epilogue en, en un duet francès-castell amb Quim Pujol, i després, com sabeu, um, Continuaremos con Luisa Spigoler y Un Hour for Piano de Tom Johnson. Es también hora de algunos anuncios que a partir de dijous, es decir, a partir de demà, la asistencia a las exposiciones, la colección número 9 y Interval Acción Sonora será gratuita. O sea, es el momento de tornar a venir a ascoltar y sobre todo, que no avera tots els vídeos. També en relació amb els vídeos, proposem un visionat col·lectiu dels vídeos. Aquí en els sofàs, el, el divendres 13 a les 14:40, visionat de Tribute de Ainara Egobar i de English Focus de Nicolan Vanerska. I el dissabte 14 a les 17:10, visionat de Soundless de Teritamnis i Tribute de Ainara Egobar to terminate tiny session de Herbert. O que sigui, aprofitar dels últims dies de l'exposició de, de Interval Action Sonoras. I ara directament comencem amb Mariboda. Falta un, un últim detall. Ah, sí, que són que norts... que tu no has posat, eh, però que volíem anunciar que se, es terminarà interval. però continuem una petita extensió, pròtesis i cos afegit que és Wheel of Radio, que és una sessió de la secció regular que organitzem amb eh, el Mercat de les Flors i el comissari eh, Quim Pujol i això serà el 26 i el 27 de febrer el 26ndres no, dijous 26 de febrer a les 5 fins a les 9 i el divendres 27 de febrer de les 5 fins a les 10. També entrada gratuïta. Repetirem tot això al final d'intervall. Gràcies, Laurent. I encara hi ha una altra cosa que encara no t'havia posat al guió. <laughs> bueno. Que són els, els crèdits del Mary Boder d'avui, que la conversa l'han uh, protagonitzat Erika Weiss i Florentín Galves i gira al voltant de la a de Hannah de Janador Bowen's concert i de la interpretació que Erica Wise en va fer en aquesta mateixa sala. I ara sí. I ara sí, comencem. Comencem amb Mary Boder de Jaume Ferrete. que és un àudio d'uns 8 minuts, després de la lectura, després del concert. Please let me know when you arrive Oh, and you can click this message to hear it I am here, please let me know when you arrive Oh, and you can click this message to hear it ah, you can click this message to hear it Hi, John, it's Florentine. Erica, I am ready. I am here. Welcome. ready <laughs> okay all set okay so please start okay erikina hawaii florentine how are you feeling much better thank you how are you fine a bit tired did you feel comfortable with the darbovan score i did feel basically comfortable i was tired by the end, but really interesting to play it all for, and in front of people. I'm already looking forward to the recordings. Mm -hmm. as a listener no thanks to Erica the concert time was running as long as you feel comfortable time is running time was definitely running I was tired really especially at the end of the second concert oh, I see I didn't have the impression so very dim and in peace physically it is It was outstanding how you did this. Thank you. Really? I mean... That meant a lot to me. The work seems at the same time very precise and very open, score included. I was wondering how do you see this from the foundation point of view, Florentine's and Eric as a performer of it? Well, there are Oma no kicks. So unless you decide to absolutely nothing... I think you have to find some freedom. I think the idea is to show the constant passage of time. What do you think, Florentine? Well, if you change something in her score, the mathematics are changing as well, and the result may fail. So I would suggest to stay closer to the score as usually to a classic score. Subtly, the notes. Yes. And not changing the rhythm subtly. Just following the shapes naturally, perhaps, and not stopping yourself from doing that? Absolutely. How oh, you did it. it was actually perfect. Oh good, I thought maybe it would be considered to free, but I'm glad it's seemed natural. <laughs> it feel to bring a piece like this one, even if fragmented, to your own lifetime? It entered my dreams. Really? Yes really. The most rewarding part was the performance though. The concentration of the performance was very gratifying. Thank you for coming to listen. At the concert, I saw that you absolutely knew exactly when you have the chance to relax your left hand, for three notes at least. I had to find the moments you remember there were not many only when open strings maybe three in a row no just once or twice it was i think how long did you work with the score well i start in now i don't remember october or november And I played some part of it every day, to warm up, and then in late December. Amazing. That's what made the performance so outstanding. I started putting sections together. But the truth is, I had never played two in a row. Only one at a time. You did it this well. Just great. Well, thanks. It was a very memorable experience. What are your next concerts? We have one tomorrow. Which repertoire are? It's interesting. I don't know if Mary knows how to say this. Katchai Granborn a Grain Stockhausen. She came close. Stockhausen. Tierkreis. Good job, Mary. Well, thank you, said Mary. Tata. <laughs> ha. okay okay thank you very much to both of you for stopping by yes congratulations and thank you gel thank you and florentine stay healthy i'll do thank you bye bye bye see you soon bye Escucha una historia de nuestras orejas, epílogo. 25, Ludwig van Cinco, Le, las prótesis de la autenticidad. La La plasticidad de la escucha. Su historicidad, sus deformaciones. Ses Sus conformaciones. que ce todo tipo de mutaciones, Maurizio Kagel lo ha dejado entender perfectamente. en efecto la recepción de Beethoven. De su genio. Des claire audience. Caguel, de su clarividencia que Mauricio, Mauricio Cagel puso Pann, en escena como nadie nunca antes en Ludwig van una película que, que se grabó en el 69 y que se difundió en el junio del 70 de mientras que se desarrollan de la las festividades del de año Ludwig año van por por Wagner, cuando había pasado 200 años de su nacimiento después de unos años de Wagner y la historia de la y aquí en la consecución de secular de las de los aniversarios del Ul big band de, de Kagel y después de un breve prólogo el punto de vista se identifica con Beethoven que vuelve a Bonn, su ciudad natal, y sale del tren, atraviesa la ciudad, cruza las miradas sorprendidas de la gente que pasea, descubre los monumentos que le han consagrado y se encuentra delante de las vitrinas frente a su nombre que etiqueta las grabaciones de sus obras. Cuando entra en una tienda de discos y ve a los clientes escuchando sus obras maestras en los cascos antes de decidirse a comprarlas, nosotros espectadores y oyentes de la película escuchamos la música desde un punto de escucha doble resuena atenuada y distanciada como a través de unos cascos pero también como resonaba en las orejas del gran sordo la película que hace de nosotros clavividentes proporcionándonos con la cámara el punto de vista del maestro el mismo también hace de nosotros correlativamente Eh, malos oyentes. Y Kagel hace esta puesta en escena desde el punto de vista de la escucha un motivo permanente para explorar su plasticidad. Ya que más allá del tema, lo más evidente es decir, Beethoven, la película de Kagel también es una serie de creaciones sobre las materias plásticas de todo tipo. En las, después de la secuencia de los miradores de discos, hay una hay una filmación de cómo se producen los vinilos en la industria y la cámara pasa a través de todos estos procesos industriales. Se ven sus deformaciones, las impresiones, las marcas que reciben cuando se moldean. Pero también es todo el imaginario de Beethoven que gira alrededor de un trabajo plástico en Luripan Beethoven. Con la para la decoración imaginaria de las diferentes habitaciones de la casa de Beethoven de Bonn, que el maestro revisita con un guía, Cagel llama a artistas plásticos en la bañera de la sala de estar y en los baños, los concibe Dieter Rott y con eh, tierras con suelos de Beethoven hechos con materiales eh, que representaban a Ludwig van Beethoven y que se deforman hasta convertirse en elementos irreconocibles. En la cocina que diseña Joseph Beuys se descubre todo tipo de utensilios y los embudos recuerdan a las prótesis eh, auriculares que son un motivo recurrente en la película. Que le, le Klaus, Lindemann, Klaus Lindemann también metamorfosea una, una máscara y lo convierte age, en una especie de espectro recital, sin edad il, para una... Noche de recital donde se interpreta la sonata, la sonata de Wallstein. Esta plasticidad generalizada de los, de la decoración de los objetos, de las caras y de los apoyos se desarrolla en las asociaciones indivisiblemente visuales y sonoras que ponen en escena la escena de la Cámara de Música. Esta, esta música de sí, esta habitación de Zimmer, que diseña Cagrel mismo, es una obra de arte en sí. Todos los muebles están cubiertos de trozos de partituras de Beethoven. En un gigantesco collage que para el ojo del espectador no deja ni un solo ángulo derecho y, y cuando de se borran los contornos y la perspectiva se vuelve plana como resultado del trabajo de Caguel con el o soporte o escrito de, los, de las grabaciones, también tiene su correspondencia musical, ya que si toda la banda sonora de la película no es más que un gran arreglo de, de obras de Beethoven, Beethoven al principio, si es hoy el exceso de la novena sinfonía hecha Hola, si con una guitarra eléctrica por un músico que está en la calle en la secuencia de la habitación que diseñó Kagel esta banda sonora toma un sentido particular. A medida que la cámara enfoca los trozos de partituras que hay sobre los muebles y los muros, el espectador establece un grado de correlación variable entre las notas musicales y lo que se ve. La secuencia se interrumpe cuando la cámara pasa brevemente en un espacio diseñado por Robert Filiu. El guía abre la puerta y las partituras que se hunden llevan el nombre de Litz Schoenberg. El guía las recoge con tristeza la historia de la música pesa. Si, Kegel, si Kegel nos hace ver así la musificación, musical, la plastificación del genio musical le desde le el punto de vista de Beethoven, el, el que vuelve desde el más, más allá, también nos hace escuchar su música desde su punto de, de escucha, es decir, desde su legendaria casi desceint, sordera, la camera, dejando la cámara, Beethoven, dejando que, que la cámara la eh, eh, se pase por encima de las partituras de Beethoven que hay en la las secuencia que él juega en efecto con lo borroso y con un mal enfoque mal enfoque y la sobreexposición le pide a sus músicos que tengan en cuenta estas, estas deformaciones de la imagen con deformaciones musicales. Sin embargo, la puesta en la escena de Kegel está bajo el signo de la originalidad. Tiene toda su fuerza crítica, que viene de su carácter eminentemente paradoxal, lo ideal. Dice Kagel sería interpretar Beethoven como lo oía, es decir, mal. Es lo que intento componer en mi película Ludwig Wann. Karel pone así estas deformaciones bajo el signo de una autenticidad todavía más auténtica que la de Arnaud No se trata tan solo de tocar Beethoven con instrumentos de ópeca y según las convenciones de interpretación de aquel momento, sino de tocarlo tal como él no lo oía. Y desde entonces este tipo de autenticidad doblada sobre sí misma se convierte en algo que restituye literalmente la música de Beethoven bajo la forma de una especie de, cru de crudeza que habría perdido Kogel, así habría devuelto la autenticidad en contra de sí mismo, habría hecho de ella un factor de formación sin precedentes poniéndola en escena como tal con él la autenticidad la sordera como escucha fiel y total se convierteido en una fuerza crítica donde la aprobación del arreglador desemboca en la desaprobación la más inquietante quizás desde entonces pusimos un bien un régimen de escucha a favor de lo que Duchamp llama unir una ironía de un ironismo de, informa, de afirmación Entender, eh, oír, escuchar, suma de escuchas. Al final de un largo recorrido que nos ha llevado del derecho a la escucha, eh, cito las pequeñas notas que Duchamp había escrito. Las dos siguientes son abismales. Uno, se puede mirar, ver, no se puede oír, oír. Regarder, Se puede mirar non. ver? Voir, Se puede ver mirar. Entendre, écouter, sentir, Se humer, puede escuchar etcétera. oír, eh, olfatear, etc. Un espacio exiguo es, eh, sin, es eh, sin embargo, inmenso entre estas dos versiones, que son casi idénticas, pero distanciadas por 30 años. Las variaciones mínimas tengo la tentación de agruparlas bajo el signo de la reflexibilidad si... Sí. La actividad del sentido que la vista puede llevar a sí misma, si se puede ver a otra persona que mira, o si nos podemos ver a nosotros mismos, ver en un espejo, y la vida puede ser reflejada y reflexionada, puede parecer imposible escuchar a alguien que escucha. El sentido común, pero qué sentido... El sentido común, pero qué sentido... À l'écoute, ne no fait aucun so bruit. Mieux que quelqu'un à l'écoute. que quelqu'un Que quelqu'un que que no hace ninguna, ningún ruido. ruido. Vale. O entonces si lo hace. O, es de forma penchon, accesoria inclinándose por, examen, por, por, por ejemplo o desplazándose. No eh, mi, mientras que escucha. L'écoute Escucha como tal es pues silenciosa. Elles no se oye. No sí. Or, bon se Sin embargo, si esta no evidencia de sentido común se complica si lo miramos más notes. cercanamente con las diferencias que hay entre estas dos notas. La versión 1 dice, dice oír oír, eh, simple ver. repetición del mismo verbo, que mientras que la segunda versión pour deux disti utiliza dos verbos diferentes. Entendre, escuchar oír y también se invierte el orden de la primera versión y ya no es mirar, ver, sino ver, mirar. Lo que yo creo que ocurre en este quiasmo es la diferencia de lo pasivo versus lo activo o si no, de lo no intencionado versus lo intencionado. Si escuchar no es lo mismo que ir, si Mirar no es hoy, no es ver. Es porque se escucha o se mira queriendo percibir de manera intencionada, mientras que se escucha y se ve de manera accidental. Quizás aquí hay una explicación posible para el paso entre la primera y la segunda versión 2? de la negación imposibilidad a la pregunta, posibilidad abierta y hipotética. No se puede, se puede, de la una a la otra. Duchamp parece decir que cuando se trata de escuchar, oír más que de oír, oír, ya no, lo imposible ya no resulta seguro. Bueno, quizás podemos mirar, quizás alguien que escucha con atención o con intención, que ¿Se oiría? No se sabe. Pero, Pero incluso así, pasando de la negación a la pregunta uh, a la negación de sentido, oui. ne la en la relación la ver versus mirar, parece al contrario que Duchamp, al doblar cada sentido sobre sí mismo, afirma y consolida las fronteras que aislan la vista en su singularidad. Es por ella misma que la reflexividad no se aborda sea lo que sea de la vista de sus privilegios, el motivo de la reflexividad de la escucha, oír, oír, escuchar, oír, siempre nos acompañará y quizás tan solo habremos interrogado sus posibilidades formulando la pregunta de manera regular sobre la responsabilidad de la escucha. Hemos buscado los momentos donde este regreso reflexivo se da. Escucharse, escuchar, si fuese posible. Esa sería la primera condición requerida para dar pie a algo como una escucha crítica. Pero escucharse, escucharse. Sur et sur soi, Doblar si la escucha no sobre ella misma también nos eh, puede causar una incapacidad para escuchar lo que ocurre y volvernos sordos. Risque, es en el espacio de este question. riesgo que os dirijo a algunas últimas preguntas respecto a la responsabilidad de la escucha y su plasticidad. Écoute, écoute, escucharse, escucharse, escucharse sant, sería sin duda más sencillo no oír ya más completamente. Pero es también bajo esta condición de discreción de la escucha que se ha convertido en algo incompleto en la medida misma donde esta es reflexiva y no es más que atención que puede inventar una escucha inventiva hoy en día. En cualquier caso, es esta reflexividad improbable que atrae a mi escucha y que hace que preste atención. El oyente que yo soy no es nada y no existe mientras que tú no estás aquí. Aquí o allá poco importa si me escucha, se te interpela. El oyente que soy solo advierte cuando yo te sigo, cuando yo te persigo. No te escucharé sin ti, sin este deseo de escucharme, escuchar, escuchar, ya que no puedo yo escucharme a mí mismo. En resumen, la pregunta para nosotros en que est somos escuchados ¿Qué es lo que nos hace escuchar? Es pues, naturalmente la obra exige nuestra escucha, nos pide que la escuchemos, pero pide que la escuchemos de manera plástica, que tel tel de más que según un tipo u otro de escucha. Así, Así expert, antes de ser un uh, oyente eh, ignorante, más que experto, Don Juan été Don Juan hubiese, eh, habría sido un oyente plástico. Pas, pas no solo eh, no o no solo? porque eh, disfrutó con los arreglos y las remezclas musicales de la época, probando la elasticidad y la compresión de los éxitos musicales de su tiempo, pero también porque al escuchar el comendador se ha casado con una forma, una figura de escucha es de esta escucha plástica. Es decir, de mi plasticidad como oyente. Cuando escucho el arreglo de una obra, ya que los arregladores firman su escucha, se les oye escuchar, y es por este motivo que, mediante las pruebas plásticas que le hacen ejercer a las obras, nos parece que podemos escuchar su escucha. Más allá de la obra, también hay, indisociablemente dada con ella, nuestro deseo irrefrenable de escuchar, escuchar el, al otro. Y la obra no es obra, es decir, no están se pone en marcha, mientras eh, queda por llegar en la medida que los deseos que abre. La obra no es obra, es decir, prueba o experiencia a habitar, que solo cuando más allá de ella misma de su ruptura, deja desear. Y voilà de aquí, même ver, nous según lo cual, el alcance de este mismo verbo nos pide que escuchemos. Que presta la pelle, oreja esta sintaxis que maltrato, lo que nosotros somos escuchados, lo que nos hace escuchar, lo que hace que seamos dos, uno más uno, lo que hace de nosotros esta suma abierta, esta suma que somos, es nuestro deseo de que siempre alguien, otro más, nos escuche escuchar. Quiero yo que tú me escuches escuchar y queremos que ellos nos escuchen mientras escuchamos. No somos pues una comunidad de oyentes escuchando un mismo objeto que tendría un origen, como, un como este pueblo de orejas mudas del que parece que Wagner soñaba. Somos una suma infinita de singularidades que cada una de ellas quiere hacerse escuchar, escuchar. Así pues, sin suma posible. Nous pas comme un No escuchamos como un solo coro. Nous Somos dos. Et Y por tanto siempre uno de más. Gracias. Ahora, uh, comencem. o um, uh, continuem. Mejor dit amb l'usa espigolet en el piano. Ara estem donant un text que s'ha de llegir o es pot llegir o es podria llegir o es vol llegir durant aquesta hora. No sé si eso funcionará para el oente de la radio, pero pod descargar el text de Tom Johnson que se ha de descoltar al Matt tempss que la pieza de piano que tocará Luisa Spigoley aquí en la fundación Tentapies. interval i recordem que eh, encara teniu 4 dies per eh, escoltar o escoltar-se escoltar l'exposició escoltar interval en accions sonores i per com queda només 4 dies per gaudir de les peces i sobretot dels vídeos. Eh, les entrades són gratuïtes a, a la fundació per visitar les exposicions. Llavors el que proposem també són 2 sessions de visionat collectius de de y de y y de tribute de Ainara Egobar i English focused din 22 de març, el dia 13 divendres a les 14:40 i el dissabte 14 a les 17:10, Pisenade of Soundness de Taritamnic i Tribute de Ainara Egobar i dining session de Theob. Però com hem dit, tancem interval, però hi han encara un cos afegit, una prótesis que és Will of Radio, que és un programa en col·laboració amb Secció Regular del Mercat de las Flores i Kim que ha fet la performance de traduir en directe eh, la peça de Peter Sandy. Eh, pots donar-nos unes pincelades? Sí, clar. Eh, Will of Radio és com una ressonància d'interval, perquè és un programa de ràdio també com el que hem estat fent aquí des de fa dues setmanes al voltant d'aquesta taula. Però és un, un programa on col·laborem com a secció irregular. per La secció irregular fa temps que col·labora amb la Fundació Tàpies. En els últims anys, gairebé cada any, hem fet alguna cosa plegats. I aquest cop, el 26 i el 27 de febrer, eh, emetrem, farem una altra ràdio, però serà allà les Arts Combinatòries. El dia 26 al mateix dia que s'inaugura la propera exposició de la Fundació Antoni Tàpies, que és per l'Àsnic i que ho teniu perfecte per venir a l'inauguració i després pujar a sentir aquestes peces. I entre els artistes que hi ha el 26 de febrer, de 5 a 9, hi ha Aranxa Martínez y Nilo Gallego, con Emisiones que Catua, després No prenez plus la sonceur, prenez pouvoir, de Mana de Pau, i What does nature have to say, de Miriam Van Scott. I el dia següent hi ha eh, Emisiones que Catua una altra vegada, d'Emisi de mister d'Antonia Bayer que va venir també a Barcelona amb l'arxiu de performance feminista REACT i que presenta aquest cop una peça que es diu The Miss et de en francès, sense traducció. I també hi haurà una altra peça de Met et Barsen, 8 to be, que ve també al mes que ve al secció irregular. En definitiva, us animem a que vingueu al 26 de 5 a 9 i al 27 de 5 a 10 a escoltar també aquestes peces sonores que són aquest petit apèndix pròtesis de ràdio Interval. Bueno, gràcies i gràcies de nou a Luisa Espeguollet que ens han interpretat una nova for una peça de 1974 de Tom Johnson. Bueno, adéu Interval. Gràcies.